Donde no podemos dejar de tener la vista que hay un 40% de argentinos que están quedando bajo la línea de la pobreza y un 60% también de argentinos trabajadores del Estado en el país que están quedando también bajo la línea de la pobreza si no se tiene una recuperación salarial importante en este último tramo del año 2022. Nosotros dentro de esos ejes en los cuales nos hemos manifestado como frente sindical, queremos esta vez llegar a superar el índice de inflación en el año. Nosotros hasta acá venimos también realizando nuestra parte como sindicato institucionalmente siendo parte de la provincia de Río Negro, entendiendo situaciones económicas, entendiendo deudas provinciales que la han tomado sin preguntarle a los trabajadores y a las trabajadoras pero esta vez no queremos quedar ni justo ni muy poquito por debajo sino que queremos superarla en este último tramo del año en ese sentido, hemos eh, vale la pena también eh, comunicar que nosotros hemos desde la asociación trabajadores del estado eh, mantuvimos reuniones informales la semana pasada en la ciudad de san Carlos de bariloche donde eh, con el ministro We ver eh, se pudo y la gobernadora carrera se pudo ir eh, analizando posibles eh, formas de cómo van a hacer estos este último tramo en el caso nuestro de pensar que pueda haber una mixtura, digamos, entre lo que sería un porcentaje y sumas fijas. Eh, nosotros, en esa posicionamiento o en esa propuesta del gobierno, que también fue reflejada en medios de prensa en el día de hoy, nosotros hemos dicho que eh, no puede haber una suma fija que no sea menor a 50.000 pesos. Nosotros decimos que si existe una suma fija tiene que ser significativa, Tiene que realmente impactar en los bolsillos de los trabajadores estatales y perdurar en el tiempo. No queremos este año terminar ni con un bono, ni con un porcentaje que siga alargando la la pirámide de los estatales de la 1844 y la 1904. Queremos empezar a achicar esa pirámide que tenemos los estatales del Río Negro y que los que estemos más abajo podamos estar más arriba o terminar este año con una, un posicionamiento salarial importante. Así que se está trabajando eso para ir ya eh, dándole algunas respuestas a los afiliados, afiliadas y también al resto de los estatales. Pero bueno, todo depende de lo que vaya a pasar hoy a las 2 de la tarde. Nosotros también hemos manifestado que no podemos esperar una semana más, no podemos seguir con cuartos intermedios, no podemos estar con paritarias que se alargan Y que después, a través de la lucha, tenemos que arrancarle uno o dos puntos más al gobierno. Esta vez queremos una propuesta real que realmente satisfaga las necesidades tanto de los docentes como de los trabajadores eh, estatales, que también obviamente son estatales los docentes, pero digo como para diferenciar lo que es el Frente Sindical, que podamos llevar a nuestras instancias orgánicas y que realmente tenga entidad orgánica para poder someterla a un congreso o someterla a un a, bueno a los distintos ámbitos que tienen los sindicatos. En ese sentido decimos, si hoy no se sientan con plata en la mesa, no va a haber paz social en Río Negro. Lo venimos adelantando ya en la ciudad de Bariloche y lo vamos a reforzar hoy... que nosotros no vamos a delegar la necesidad de recuperar ese 10% que tenemos del tercer trimestre... ...y de superar la inflación en el último tramo del año. Así que esa es lo que vamos a ir a discutir hoy... Eh, ...así que esperemos que el gobierno esté a la altura de las circunstancias... ...porque también hace falta decirle a los ciudadanos de la provincia de Río Negro... ...que en caso de que no haya propuesta y que vayamos nuevamente a, a, a la lucha, a las movilizaciones y al paro, el único responsable va a ser el gobierno de la provincia de Río Negro. Así que no empecemos después con que el diálogo siempre está, porque si el diálogo no tiene plata en la mesa, no existe arreglo. Así que eso es, de parte nuestra, lo que nosotros venimos a decir. La medida de fuerza serán inmediatas si hoy no reciben una propuesta que les guste. Bueno, por supuesto que eh, todos los sindicatos tenemos nuestras instancias donde consultamos, eh, en el caso nuestro, a las seccionales a las 11 seccionales de la provincia. En el caso de UNTER tienen sus congresos. Eh, por supuesto que vamos a empezar a analizar, eh, como siempre decimos, una cosa es lo que podemos eh, imaginarnos o definir eh, los dirigentes que encabezamos los sindicatos, pero los que realmente deciden son nuestros afiliados. Sí, por o sea ahí... Que... Si no hay una no propuesta hoy, puede llegar a ir al paro, o Sandra? A mí me gustaría aclarar en principio que nosotros desde UNTER existimos cifras eh, remunerativas nuestro aumento. Eh, venimos llevando adelante un proceso eh, de este, revertir la composición de nuestro salario que nos está costando mucho. Eh, donde, bueno, teníamos eh, la mayor composición de nuestro salario en cifras no remunerativas, hoy, por el trabajo que nos hemos venido dando desde la organización gremial y en estos debates y discusiones de paritarias y el trabajo que nos damos desde la organización, hemos podido revertir y tenemos un 51% de nuestro salario en conceptos remunerativos y un 49% no remunerativos. Por lo tanto, UNTER sigue exigiendo que este, las propuestas salariales sean en conceptos este, remunerativos. Eh, la aspiración como sindicato es llegar en un tiempo determinado a tener todo nuestro salario blanqueado, que es lo que corresponde a un trabajador y a una trabajadora. Tenemos, desde UNTER ya hemos convocado un congreso, ustedes saben los mecanismos que tenemos en nuestra organización gremial para los debates y las discusiones de, de, de los distintos temas, no solamente lo salarial, política educativa, condiciones laborales, condiciones edilicias, todo pasa por asambleas y congresos. Ya está convocado el congreso para este viernes eh, y en esa oportunidad o bien discutimos una propuesta salarial y en ese sentido definirán nuestras bases en relación a esa propuesta salarial, o bien discutimos cuáles son las medidas que vamos a llevar adelante como trabajadores y trabajadoras. ¿Qué pasa con la resolución que había, había pedido Hunter que las clases no el 30 de diciembre? ¿no? Bueno, lo volvimos a plantear en la última paritaria, pero como ustedes saben, en la última paritaria no se ha podido avanzar en ninguno de los aspectos. Eh, también, como decía Rodrigo, la verdad es que lamentamos que haber sido convocados a una paritaria el 17 de octubre para que el gobierno nos, no nos hiciera ninguna propuesta salarial. Eh, lo lamentamos porque de, desde UNTER siempre hemos valorado y seguimos valorando lo que significa el espacio paritario para los debates, las discusiones y entendemos que se está deslegitimando con este accionar desde el gobierno provincial de convocar a paritarias sin tener una propuesta salarial. Y en ese espacio también hablamos y planteamos la derogación de la resolución eh, 4969 que eh, elimina las jornadas institucionales que también nos parece que es un grave error, porque las jornadas institucionales son espacios que logramos con nuestra lucha desde la organización gremial y que le permite a las instituciones educativas encontrarse todos ese día y todas para poder debatir este, cuestiones que son inherentes al funcionamiento de una institución y al desarrollo pedagógico dentro de las instituciones. Y las postergación hasta el 30 de, de diciembre eh, del ciclo lectivo, Y que también preguntamos por los anuncios del ministro eh, que dijo en algunos medios que los chicos iban a ir a la escuela hasta el 23 de diciembre. Si es así, es el calendario que teníamos antes. Por eso estamos exigiendo este claridad en cuanto a eh, estas declaraciones y cómo va a ser. ¿Hasta cuándo es el ciclo lectivo? Porque una cosa es el ciclo lectivo y otra cosa es el periodo lectivo. Nosotros sabemos como trabajadores de la educación y trabajadoras que el periodo lectivo es a fines de diciembre. Ahora, el ciclo lectivo es con estudiantes y bueno estamos precisiones también para las familias, porque las familias también tienen que organizarse. Una consulta. Para antes, ¿cómo va a ser la composición, digo, el reclamo de las remuneraciones fijas que están pidiendo?